una consulta para ver eh, cómo seguimos, como decía Javier, eh, hay que seguir porque el, lo que me habían dicho es que se podía seguir jugando por más que estén esa fibras rota, pero bueno, hay riesgo que si se complica va a ser mucho más tiempo parado. Sí, además tuviste una temporada bastante atacada, accidentada, ¿no?, por, por el arranque que tuviste. Sí, seguro, ya habíamos arrancado mal, una lesión rara en la mano, un corte, pero eh, uno quiere volver enseguida lo antes posible pero también eh, no teniendo riesgo que de vuelta tenga que volver todo, todo para atrás gracias Fernando, no, gracias vos, fe. que te mejores ahí está Fernando Martina entrenamiento de la Unión de Formosa acaba de terminar eh, ahí lo vemos a, a Fabio Denti en un rato viene Regatas Corrientes que, que estaban viendo videos en el hotel justo cuando salimos Fabio ¿Te molesta un segundito, Fabio? Ahí estaba hablando Fabio Denti afuera. Estamos en vivo, para uno contra uno radio, en el mediodía de AM570, Radio Argentina, eh, una enfermería. Recién hablaba con Martínez y con, y con Martina. Este, y la verdad que son dos jugadores súper importantes, son todos importantes en las rotaciones, pero dos jugadores titulares que, que no van a poder estar. Sí, como decís vos, la verdad que hemos sufrido mucho en este arranque de competencia eh, con las lesiones, Eh, con, hemos hecho cambios, inclusive un extranjero se nos lesionó, después los cambios de extranjeros y todo eso me parece que conspira contra el armado del equipo, que parecía que habíamos aparecido un poquito en aquella salida contra Olímpico y contra Atenas, pero que volvimos a ser un equipo muy permeable, que damos ventajas, y si bien uno no se quiere excusar, como decís vos, todos los jugadores son importantes, pero ni hablar que la ausencia de, de Javier y de Fernando se nota demasiado en el equipo. Eh, mucha diferencia contra Estudiantes de Concordia Independientemente de las bajas ¿El equipo jugó mal? ¿Bien? ¿Hizo lo que pudo? No, jugó mal defensivamente Habíamos hecho un primer cuarto ofensivo interesante Mejorando lo que veníamos haciendo En los últimos partidos Y en defensa a Nos anotaron de todas las maneras Me parece que, bueno, Estudiantes Jugó bien, aprovechó al máximo Las acciones de pick and roll Nos jugaron muy bien de frente con el uno contra uno y nos desequilibraron demasiado, fue una noche mala porque también hicimos defensa de zona y no nos salió nada, nos castigaron con muchos tiros de tres eh, en defensa, si hoy cometemos los mismos errores, me parece que son esos partidos donde no tenemos chance eh, ¿Contento con Coleman y con West? Sí, West está bien, eh, nos da dinámica, es un jugador que es agresivo en el ataque le pone esfuerzo en defensa por ahí también al haber tenido algunas lesiones con Faca Piñero en los partidos anteriores no le pudimos dar el descanso suficiente en los partidos pero me parece que es un jugador que está bien y Coleman que necesita ponerse un poquito mejor desde lo físico todavía le falta eh, un especie de timing de, de juego de partidos de entrenamientos con el equipo pero que, que sabemos que es un jugador que conoce la Liga y lo hace muy bien. Eh, ¿Contento o, o evaluando todavía el sistema de competencia? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? No, yo lo tomo, disfruto de la competencia, me parece que los jugadores están cómodos eh, con el hecho de jugar, por ir para los entrenadores cuando las cosas salen mal como nos está saliendo a nosotros, no nos da el tiempo suficiente para armar el, el equipo, para poder trabajar, pero en realidad me parece que que es un sistema de competencia al cual tenemos que adaptarnos y nada más me parece que no nosotros estamos para para competir y por ahí no evaluarlo demasiado si Los testimonios que obtuvo Fabián en la práctica de la Unión de Formosa, que naturalmente terminó terminó hace rato, uno detrás del otro, los compartimos de esta manera, eh, tal vez un tanto desprolija y atemporal, pero eh, pudimos tener las confirmaciones en las eh, voces de los protagonistas de lo que ha ocurrido en el entrenamiento de la Unión de Formosa y con el estado de salud de Javier Martínez, de Fernando Martina y una evaluación de su equipo de Fabio Demty Gallego allí, Ha terminado la práctica de regatas. Estamos con con Pablo Quintero a quien le agradecemos. Estaba no, enhongando, sabemos. Samuel ¿cómo está, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno termina la práctica, eh, repasar conceptos, tirar de lado, reconocer la cancha, moverse un poco. Sí, sí, lo habitual de de la mañana previa al, al partido, ¿no? De como bien decía, repasar conceptos, jugada de hecho, cómo vamos a defender un poco de lanzamiento, un poco de repaso ofensiva, cómo vamos a atacar al rival, así que bueno nada, hoy todo todo muy tranqui para para estar listo para dar el partido. En un regata que tiene el mejor récord de la competencia, tan solo una derrota. ¿Este esperabas a esta altura estar así este año? Bueno, eh, este es un equipo que se armó para para estar peleando lo más arriba posible. Eh, al principio de temporada, eh, la verdad que, que que no esperábamos esto porque éramos un equipo bastante corto. Eh, necesitábamos un, un pivot eh, que pudiera tomarnos mucho rebote porque teníamos mucho déficit ahí eh, pero bueno eh, así todo el equipo nunca bueno, tuvimos lesiones también no La de eh, una baja importante en el equipo eh, Coleman en su momento también y así todo el equipo nunca se entregó siempre eh, siempre fue buscar los partidos a tratar de ganar eh ...a querer seguir sumando, ¿no?... ...a seguir sumando y, y creciendo y bueno... ...yo creo que eso fue... ...el motivo por el cual hoy por hoy... ...estamos en una posición muy muy favorable... Eh, ...cuando en un principio de temporada... preveía un poco difícil, ¿no? ...está claro que los dos grandes dominadores de la zona norte... ...son ustedes y Kimsa... ...bueno, sí, sí, está... ...si vos mirás la tabla de posiciones, creo que sí... Eh, ...de todas maneras... Eh, ...nuestra liga no, no te permite relajarte en ningún momento... Eh, más cuando vas de, de visitante, así que bueno, eh, hoy en día podríamos decir que sí, pero falta mucho todavía y seguramente muchos equipos se van a se van a acomodar mejor. Eh, ¿Cuánto es cierto lo que vos decís que el partido contra Libertad lo perdieron por una distracción? Sí, sí, sí. Veníamos de dos triunfos importantísimos de visitante eh, con el equipo diezmado, y llegó Libertad acá en casa donde nosotros prácticamente somos muy muy fuertes. Eh, y bueno nosotros nos tuvimos a la altura de las circunstancias y lo pagamos muy caro estás viendo de reojo la, la la zona sur viste algo sí sí obviamente que seguimos somos muy estamos muy pendientes de, de la liga en general y y estamos viendo o, o personalmente veo veo lo, los partidos los resultados de de la otra zona y creo que la otra zona es es muy fuerte también no una, una zona donde hay muchos equipos que, que están muy parejos eh, Que, que tienen grandes grandes jugadores y que seguramente cuando nos crucemos hace un hace un lindo desafío. ¿Cómo ves a este regata que comparado a, lo, a los que integrasteo, al que salió campeón, al que al que salió su su campeón de la liga? Bueno, yo lo veo un regata renovado con muchos jugadores que que se han incorporado. Apenas hemos quedado tres: Rufino, Hobson y yo. Eh, se han sumado jugadores jóvenes eh, con mucha calidad, pero jóvenes. Eh, por ende, bueno, es un equipo que tiene mucha energía, mucha, muchas ganas, eh, con respecto a la diferencia, ¿no?, del otro equipo, del otro equipo del año pasado, teníamos grandísimos jugadores, con experiencia también, eh, se había mantenido una base, eh, yo creo que ahí está un poco la diferencia con los, con los, los años anteriores. ¿no? ¿Influye que hoy, por ejemplo, en la noche, en el partido televisado, 10 de la noche por Stage Sport, no estén para jugar Martina y Martínez, dos excompañeros tuyos? Si no están, obviamente que va, va, a una, va a ser muy a favor para nosotros, ¿no? Porque a veces, te, ojo, también a veces juega un poquito en contra porque te relajaba cuando ves un equipo diezmado. Sí, sí, sí, sí, ya no ha pasado <ríe> años anteriores, no me acuerdo, contra un partido con Sionista que nos jugaban eh, los mejores jugadores, o sea, la, la, los jugadores más referentes y pusimos la cabeza, el año que, creo que el, el año fuimos campeones o el año anterior, eh, nosotros veníamos completo y, y nos jugó en contra. Eh, si sabemos sabemos utilizarlo eh, esa esa baja a favor va a ser muy beneficiosa no pero si nos relajamos demasiado pensando de que por el hecho de que ellos dos no estén, en el equipo de formosa se va a entregar vamos a tener muchas complicaciones bueno y le hablamos hace poquito me parece que el he hecho de jugar todos los días para el jugador también está está bueno o, o, o seguir con la misma idea, digo Bueno, en un momento yo te decía que estaba bueno, no. Hay, hay, yo creo que hay algunos, algunas cosas para corregir. Que, que por ejemplo, no puede pasar de que en, en cinco días juegues tres partidos y después tenga diez, doce días de descanso. Pues bueno, si balancearlo un poco más, exactamente. No, no. Creo que ahí habría que, que corregir. Lo mismo va, va a pasar en en diciembre cuando muchos equipos del 5 van a van a parar a excepción de lo que juegan el Super 8 y van a volver a jugar el pico, 22, 23 no, no sé cómo, eh, eh, la fecha exacta pero hay mucho tiempo eh, hay momentos que el calendario te aprieta demasiado y hay otros que te da demasiado demasiado tiempo para para, para, para entrenar para lo que sea, pero es mucho tiempo como que te quita ritmo de competencia, vos venías acostumbrado a un ritmo altísimo de un partido cada día por medio o cada dos días y de repente encontrarte con 10 días sin poder jugar eh, yo creo que no no es beneficioso para el equipo yo creo que habría que ver una, una, algo más más parejo así. más equilibrado cosa no. que lo estoy hablando con amigos hacíamos la cuenta y a esta altura del año eh, con casi dos meses de competencia un poquito menos se están jugando la misma cantidad de partidos eh, parece que no viste pero sí voy a decir no, no, imposible por por por cómo se está dando la, lo, los juegos pero bueno ves ahí hay yo creo que hay un punto un punto importantísimo a, a corregir, obviamente, todo, todo nuevo y, y esperemos que, que se encuentre una solución, ¿no? yo, eh, vos, vos fíjate que en, en este caso nos toca a nosotros también, eh, venimos jugando bastante distanciados, pero a partir de la semana que viene jugamos miércoles en casa, termina el partido, tenemos que viajar, llegar a, a 15, a jugar con 15 el viernes, el domingo con Olímpico, y después tenemos 10 días más creo, o sea, yo creo que ahí está un poco el, un poco la falla de, de, de, de, la, del fixture que, que, que tenemos y como dijimos, me decir, la verdad no no sabía, pues ahora me... no yo tampoco lo sabía. Alto estamos jugando, creo que hay que hay que corregir eso. Pero ¿sabes? más o menos se dio que había habíamos sacado la cuenta en un mes y medio eh, y un poquito más de un mes y medio en la temporada en una temporada normal de dos partidos de viernes y domingo, o la temporada vieja con algún partido en el medio se jugaban 11, 12 partidos y es lo que se está jugando hasta ahora. Entonces llevan 11 juegos. Sí, exactamente. Eh, bueno, yo reciente edad, en mi caso, pero... Hace un tiempo atrás, Peñarol le tocó jugar, creo que cuatro partidos en ocho días, ¿no? Yo creo que al principio de temporada, por un equipo, es es durísimo y creo que a veces terminas pagando las consecuencias con, con, con lesiones, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo se le esta noche a Formosa? Bueno, nosotros tenemos que, que entrar con la misma intensidad que venimos haciendo de todos los Juegos, confiando más en nosotros, ¿no? O sea, confiando en nosotros mismos, eh sin subestimar al rival, porque eh, ellos viendo una derrota muy dura y seguramente van, van, van a querer reaccionar eh, ante nosotros. Tenemos que estar concentrados, tratar de, de anular sus su vías principales de gol y, y bueno y en ataque nosotros seguir en la misma por la misma senda de, de siempre un pase más y buscar siempre al, al compañero mejor ubicado. ¿Algún compañero que te haya sorprendido este año de, tu, de los que no conocías o de los que tenías menos gusto? No, de los que no conocía, creo que todos están, la verdad que están a la altura de las circunstancias, ¿no? No es fácil venir a un equipo que en los últimos años ha estado eh, lo, más, lo más arriba de la liga, siempre jugando instancias decisivas y, y la verdad que lo han hecho muy rápido, se han adaptado muy rápido y sí me ha sorprendido mucho Nico, Nico Lucino, que la verdad que está dando un salto de calidad eh, muy grande. Eh, y yo creo que va, es un chico que va a tener mucho futuro para para reemplazo de, de muchos jugadores de la, de, de la generación dorada no Pablo muchísimas gracias por estos por estos minutos muchas gracias a vos. ahí está la palabra de Pablo Quintero que está terminando ya el entrenamiento acá sigue tirando al canasto gracias Paolo Lo dejamos que termine de longaza, con el hongal sacó la ramita un loco Sambari que te agarra una noche y te liquida, te liquida, dios mío Bueno, Tancha recogiendo las pelotas. Esto es un temporal. Lo que espero que me lleven. Espero que me lleven hasta el hotel porque si no me voy a empapar. Este, porque eh, va a ser muy difícil conseguir un taxi dado que está bastante inundada la, la calle. Estoy bien acá por la ventanita. Gran laburo gallego desde Formosa eh, hoy por la noche estarán por Teis Sports a las 10 con la Unión y regatas. Bueno, chicos.